ponemos internacionales en la radio de la UBA, son las 6 y 3 minutos aquí en Buenos Aires. Y sí, dígame, ¿usted tenía ganas de decir algo antes de que presentemos a nuestro invitado? Bueno, justamente leí hace algún tiempito un artículo de nuestro entrevistado en el diario Página 12... Uh -huh. Hablando sobre el periodismo, ¿no? Uh -huh. Decía algo así como que le aburría al periodismo. ¿Qué uh -huh. aburrido que es el periodismo? Luego, este recorriendo las páginas de la Fundación Eber, las distintas publicaciones, uh -huh. encontré un trabajo que se llama Entre saberes desechables y saberes indispensables. Uh -huh. No, Es la misma dualidad que tiene el periodista hoy en día, ¿no? Es un lugar intermedio entre el saber y el no saber. En este trabajo se debate cuál es el lugar del campo intelectual, cuál es el saber que... Eh, incorporado al estudio de la vida cotidiana sirve a los efectos de generar un cambio social conocimiento nuevo, lo que fuera no y salir un poco de esa torre de cristal sí. bueno, agendas de país desde la comunicación se discute algo que se está discutiendo en toda América Latina que es el tema de la nación ¿Eh? A propósito de los centenario Latinoamericanos... ¿Ha cambiado el concepto de nación, digo Porque uno en la Universidad de Buenos Aires se encuentra con un CBC que dice Estado-Nación, el Estado es esto, la Nación es el idioma, la cultura y qué sé yo... Bueno, es un poco más complejo, lo sé, pero la, la pregunta que tengo es si ha cambiado el concepto de nación que nos enseñaron. Bueno, esto se lo deberíamos Señor. preguntar a quienes saben del tema. Y es Omar Rincón, docente e investigador de las universidades de los Andes y... Javeriana en Colombia. Omar Federico Cordier y Pablo García te saludamos, gracias por atendernos, buenas tardes. Federico y Pablo, buenas tardes, un saludo a todos ustedes en Buenos Aires, aquí desde Bogotá, Colombia, que están un poquito de sol. ¿no? <risa> <risa> bueno, bien, bueno, estamos eh, presentando uno de los trabajos de los tantos publicados por usted, donde, bueno, es una compilación con distintas voces del campo intelectual que han estudiado eh, esta idea, no esta esta cuestión de la nación que están repensando la figura de nación desde distintas perspectivas todas latinoamericanas, no y las lógicas y dinámicas eh, mencionadas junto a Jesús Martín Barbero eh, en este contexto latinoamericano y yo agregaría poscolonial no con un universo completamente distinto al que planteaba recién Pablo García eh, en la mesa al de los centenarios y de los momentos constitutivos de la nación. La pregunta es cómo pensar hoy en día esta figura de nación en el en el texto se discute desde la academia y también desde el campo comunicacional designado por infinidad de saberes completamente distintos a los de los aparatos formalizadores de aquellos años sí ahí el, el tema que es interesante para nosotros aquí en la en, en comunicaciones que hay dos hay como tres hechos que usted mencionaban al comienzo los tres Y era, uno, el periodismo y los medios de comunicación, hoy estamos sobrando en América Latina, o sea, ya a nadie les importamos nada, nadie nos pone cuidado, parecemos parece como payasos de una fiesta que no fuimos invitados. Lo segundo, las carreras de comunicación siguen formando comunicadores, y lo que les han enseñado a los comunicadores, lo hemos enseñado porque yo soy profesor de facultad de comunicación, no está sirviendo para nada y la gente está pasando... Eh, trabajo en la vida real porque no logra insertarse en esta dinámica de, de una comunicación mucho más light, mucho más efímera mucho más eh, transparente si quieren de contenido donde es lo líquida diría Bauman que es donde la gente no quiere pensar sino que simplemente quiere pasarla bueno y entonces en esos dos contextos decíamos estamos formando mal y por otro lado el periodismo no está sirviendo bien uh -huh. y el tercer aspecto es que aparecen estos muchachos como Que tienen ustedes allá aña Cristina y a ya ya Néstor Kirchner, a Chávez, a Evo, a Correa, a Lula, a Uribe y todos ponen de nación, de nación ponen de moda a la nación de nuevo. Y uh -huh. los teóricos nos habían dicho que la nación se había acabado con la globalización, que eso ya no existía, que eso que eso era un discurso viejo y resulta que otra vez esa cosa está funcionando bastante bien y bastante efectiva. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos es qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para volver a hacer a hacer del periodismo un ámbito eh, eh, indispensable para la sociedad? ¿Cómo hacemos para formar mejores comunicadores y cómo hay que repensar hoy el la, la agenda de nación? Y ahí es donde comenzamos a trabajar y salieron cosas digamos que interesantes por lo menos de decir y es que básicamente lo que proponen los teóricos, que son los que más se usan en las facultades de comunicación, es que las Universidades están dedicadas mucho a la comunicología, a la teoría, a los a los audiencias, pero muy poco está dedicando a pensar la realidad problemática que vimos hoy en día de los jóvenes, de las violencias, de las mafias, de las estéticas, de la ciudad, y que habrá que comenzar a pensar otros temas para desde ahí conectarnos de nuevo con la sociedad y ser indispensable. Entonces creo que la La pregunta es la misma, es cómo hacemos para hacer periodismo de calidad cuando estamos totalmente perdiendo el periodismo de calidad. Entonces lo que hacemos en esta reflexión es como pensar por ahí. Uh -huh. Y ahora, desde el campo intelectual, también la academia tiene una responsabilidad, ¿no? Eh, ¿Cuál es el lugar que debe ocupar? ¿qué es lo que debe discutir además de estas cuestiones cuando viene un proyecto político, sea cual fuere eh, de los presidentes mencionados, a proponer un modelo determinado de nación, ¿no? en El siglo pasado era un modelo de corte positivista, con una, una escuela formalizadora, con un nivel pedagógico este, muy marcado y, y ciertos lugares comunes sobre los cuales no se podían salir y hoy en día, completamente mediatizados con todos los problemas que mencionabas esta cuestión de la información mediática banalizada, pero que también eh, es provocante cuando se lee en tus reflexiones finales, ¿no? Eh, ¿Por qué quitarle el goce, no, a todo el entretenimiento? ¿Cómo y tratar de entender y comprender lo que está pasando ahora? Eh, es mucho más complejo el escenario. ¿Cuál es ese el lugar que tienen hoy eh, quienes están en la academia? frente a una política que está tratando de cerrar fronteras ¿no? esta vieja discusión entre experiencia por un lado y paradigma ¿no? meter el paradigma por encima en su momento del europeo sobre la experiencia Sí, yo creo que lo que tu planteas es la clave del asunto yo creo que la universidad está pasando de agache frente al país a los países y a las agendas públicas o sea, agache nos refugiamos en la teoría o en el ideologismo para decir no es que eso es banalidad con eso se puede hablar Y, o estamos apoyando, porque tú ves en el caso argentino, en el caso ecuatoriano, venezolano, colombiano, mucha de la academia se ha dedicado a apoyar irrestrictamente estos proyectos políticos uh -huh. sin pensar realmente qué es lo que estaba, lo que está pasando por ahí. Yo yo sí creería que la la, la academia requiere comprometerse un poco más con con, con la realidad, comprometerse con los temas, meterle más realidad a la universidad. La universidad discute el concepto de discurso, sí. si es, es de, de la, estudios culturales, del colonialismo, de el discurso de la violencia, pero no te, no habla de las violencias reales en la sociedad. Entonces yo creo que por eso es que nos estamos quedando sin discurso, porque no nos están viendo necesarios para participar del discurso público. Entonces yo creo que sí nos toca hacernos cargo un poquito más de, de, esta, de esta realidad, de que, de que los, la universidad de espaldas al país, de espaldas a la sociedad, no puede seguir existiendo porque los estudiantes hoy tienen una posibilidad y es que están más conectados que nosotros a los temas de la vida cotidiana. Entonces yo creo que nos tocó despertar y comenzar a pensar temas de la realidad aunque no estén estudiados todavía. Nos toca hacer, creo que, una cosa en que la, la Academia Argentina es muy buena, yo que me parece muy buena, y es que hacer ensayismo, es como pensar en vivo y en directo sobre la realidad porque no nos dejan otra alternativa, estos políticos cambian de realidad cada día entonces si no somos si no somos radicales en eso como que no vamos a tener sentido de, de pues, la proporción de actuar en esta sociedad actual, entonces yo creo que sí lo que yo odiaba cuando estaba en la universidad y que vuelvo a odiar ahora es que la, la universidad se escude en la academicismo para no contar la realidad y para no pensar y para no proponer, que se vuelva una universidad casi que apolítica para poder existir y creo, creemos que nosotros tenemos que decir algo de la vida real porque si no la vida real pues no, no nos va a cobrar nos va a cobrar este, este, este discurso y vamos a terminar sobrando definitivamente y ¿cuál es tu reflexión acerca de esta vieja discusión que se da a propósito de el poder de los medios de esta presencia absoluta pues yo, yo creo que yo también creía como todo el mundo que nosotros teníamos más poder los periodistas y los medios yo, yo pensaba que teníamos poder realmente Pero últimamente, viendo la realidad, eh, creo que es catastrófico el resultado porque eh, en el caso ecuatoriano, en el caso venezolano, en el caso mismo de Estados Unidos, los medios abogan por unas agendas, por unos discursos, por unas cosas y no no caen en consecuencias En el año 2006, de 12 elecciones presidenciales que hubo en América Latina, los medios dejaron de ser eh, relatores de la democracia para convertirse en... ...en fanáticos de un proyecto político... ...y perdieron en nueve de doce elecciones... O sea, ...les fue pésimo... ...porque a los candidatos que apoyaban... eran de carácter neoliberal... ...libre empresarial... todo este tipo de cosas... ...solamente triunfaron en dos países... El resto de países, eran los medios estaban en contra, y a pesar de que los medios busquen, incitaban a votar en contra de ciertos proyectos políticos, no tuvieron ninguna incidencia. Entonces... Omar, eh, esto del cuarto poder para para el periodismo en realidad también es un título que no se le dio otro que el mismo periodismo. no no es... Claro, fue un acto de, de egoteca nuestra, sí. de creernos muy importantes... En Ecuador, sí. por ejemplo, los periodistas siguen pensando que ellos son los importantes y no el gobierno, y que ellos tumban un presidente cuando quieran, con el lenguaje que quieran, y realmente no no, no está pasando eso. Yo creo que lo bueno que nos está pasando ahora con todo esto de las tecnologías y la nueva política los nuevos telepresidentes en América Latina, es que nos ha tocado a los periodistas aprender a ser más humildes y a comenzar a entender que nuestro rol en la sociedad es de conectarnos, de conectar la sociedad con sus temas, con sus debates, con sus cosas, sino de andar de políticos casi que a sueldo, que es lo que andábamos haciendo todo el tiempo. Uh -huh. ¿Sabes que cuando recorrí un poco la la síntesis de las distintas ponencias que haces en este trabajo? Eh, Me llamó mucho la atención cuando empezás a hablar de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, eh, bueno, los distintos espacios que proporcionan las nuevas tecnologías. Sin decirlo, cuando hablas de la sociedad de la información recordaba aquel velo tecnológico de Adorno, ¿no? Sí. Donde prácticamente queda todo tapado. Y mencionás la cuestión de los artificios de huidas, de, de, de, es esta posibilidad de huida eh, que emerge como conforma un espacio de conformación de una nueva identidad, distinta a la que uno conoce en principio. Frente a un horizonte de voluntad colectiva que uno podía graficar, 30 años atrás, ¿no? con principios colectivos, aparecen estas redes sociales donde se torna más efímera eh, la búsqueda de una colectividad. Estas redes sociales suelen ser más inmediatas. Algo de eso se menciona, formas de representación mucho más, eh, no, no efímeras, no recuerdo el término que usabas, pero eh, inmediatas. Sí, es como, es que lo que llamaban ahí, que lo, lo nombraron, van a requirir un poquito, y es que hoy en día la identidad la producimos en vía, en directo, en instantáneo. Nos metemos a una red y participamos de esa red y nos creemos supercolectivos superpolíticos superdinámicos En el fondo es un acto de autoconsolación, porque lo que estamos es participando con otra cantidad de gente que piensa exactamente lo mismo que no piensa. O sea, no tiene ningún valor agregado pensar con ellos, porque simplemente todos los que están en la misma red se aman profundamente y creen que ese es el mundo, pero les evita la, el pensamiento colectivo, entonces lo que, lo que surge ahí es una cosa que es súper interesante y es que hoy habitamos como unas identidades muy móviles, muy fluidas, muy líquidas donde lo importante es conectarse, o sea, que casi que lo social y lo político hoy tiene sentido en la medida en que me fomente conexión con otros, o sea, casi que el, el valor máximo de la sociedad contemporánea es la conexión en cambio antes el, la, el valor básico era construir colectivo generar dinámica social, otro tipo de cosas. Entonces hoy la gente participa como en un, casi que en una performance de identidades eh, supuestamente redescuidadas. Y últimamente, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho el tema de que, le, de que les hayamos dado el el adjetivo de sociales tan fácil, o sea, que todo el mundo acepte que Facebook es una red social, o sea, cuando no no es de lo social que recordaba tiene muy poco o sea así si de social no tiene no tiene mucho porque lo que uno ve ahí es que se junta un poco ton de gente generalmente alrededor del odio para odiar a alguien y para pensar igual o sea cada red es de gente que piensa igualito no de pensar diferente y lo social se caracteriza por la diversidad de pensamiento no por pensar homogéneamente eso es más de las comunidades de mercado pero sin embargo todos aceptamos que que Facebook es una red social que Twitter es una red social ...y entonces pues ya nos, hay que preguntarle... ...por el concepto de lo social de nuevo... ...entonces lo que estamos diciendo básicamente... ...es que la, los jóvenes en esas conexiones... ...están produciendo identidades... ...¿qué tipo de identidades? no sabemos... ...pero que sí los, los los hace sentir vivos... ...vinculados a a un proyecto... ...vinculados a unas ideas... ...y obviamente son redes de mucha infidelidad... ...porque no duran mucho... ...son redes que pasan y desaparecen muy rápidamente... ...¿y dónde, dónde deben buscar... Eh, ...quienes se dedican a investigar estos temas señalas que en vez de consumir hay que producir no eh, probablemente más trabajo de campo eh, volvemos a Jesús Martín Barbero vemos la distinta, las las industrias culturales eh, más convencionales podría decirse las, teleno, las telenovelas, acá se mencionan Montecristo y otros productos que se hicieron en Argentina que tuvieron eh, una repercusión muy muy fuerte ya en el tejido social no muchos pibes fueron a tratar de averiguar cuál era su identidad eh, posterior a, a la apropiación de bebés en los tiempos de dictadura. Pues yo creo que lo que sí vamos a llegar es al sueño clásico que no no pudimos hacer. O sea, hay dos sueños clásicos que están en activismo hoy en día. Un sueño de la comunicación. Un sueño clásico fue el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, uh -huh. que era eso que enseñaban en las facultades de comunicación, de crear una información sur-sur, una agenda de información alternativa. Y la idea estaba y era muy buena, realmente era una idea muy buena. Pero en los años 80, cuando se inventó eso, Pues no existía la tecnología para hacerlo, era imposible hacerlo por dos razones fundamentales. La tecnología era muy costosa, conectar Argentina con Colombia, tocaba mandar un cassette de tres cuartos en, en televisión, vía avión, era imposible hacer ese tipo de conexión, era costoso era lento, era eso hoy en día ya eso no, no no hay problema entonces hoy tecnológicamente me estoy conectando con con ustedes desde Bogotá y es muy simple conectarse hoy en día eh, es muy simple tener una radio como la de la UBA que sea por internet y que sea de otro tipo y no tenga que depender de la licencia que le quiera dar uno o el otro, es muy rápido armar eso, entonces tecnológicamente sí hemos podido volver al activismo mediático que fue el sueño de los 80 Lo segundo que está pasando es que ya, eso me parece que es súper avanzado, lo que me parece un poquito jurásico es que también se recuperaron con esto los intelectuales y teóricos de los años 80 que creían que había imperialismo cultural en el Pato Donald, o que eh, Estados Unidos tenía un proyecto de dominación sobre nosotros y España sobre otros países y que hoy siguen pensando que el asunto de contenidos, que hay que controlar contenidos, eso es lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en, en, un poco en Argentina, algo en, en Bolivia, de que controlando contenidos controlamos el proyecto político que tenemos. Y, uh -huh. y Hoy en día, eh, digamos, eso es un pensamiento retardatario. Entonces, yo creo que hoy en día lo que hay que hacer es dos cosas: una, eh, la, usar las tecnologías para liberarla, liberar la comunicación, casi que liberar, liberar la, la ciudad y liberar la ciudadanía demostrar que cada ciudadano no se puede quejar. Si un ciudadano dice odio a Tinelli y lo sigue viendo, pues no tiene no tiene perdón de Dios. En tiene Colombia que... lo conocen, viejo. No, yo, lo conozco, yo no conozco, todavía no conozco. Yo lo conozco porque viajo mucho a Argentina. tranquilo no, No, tranquilo, ah, mi, no. nosotros <risa> decimos que los argentinos son los, los hijos de la pareja Tinelli y, y Susana Giménez. <risa> <risa> <risa> Mamadera. ¿eh? Muchas gracias por lo que ha <risa> hecho pero a nosotros nos toca ser hijos de Betty la Fea, no sé algo así. <risa> ustedes tienen cinturas, No hay Paraíso que es más divertido. Sí, <risa> eso me parece más divertido. Sí. Realmente. Tiene y no tiene, tanto. Y, y, y bueno, pero también sí. la forma, porque si no está el contenido, está la forma, la presentación, en todos los efectos eh, que no tienen demasiado, demasiada de profundidad. Hay que visualizar eso. Sí, no, yo creo que los contenidos, cuando llego que que no hay que enfatizar el control de contenidos que no está la ideología. Es que nosotros le hemos cedido el mundo del entretenimiento y el mundo de los formatos al capital. Sí. Y y nos hemos concentrado en los contenidos. Entonces, de pronto yo lo que me doy cuenta es que la gente nunca entra a la comunicación vía contenido, la gente ahí entra a la a la, a la comunicación vía estética, es entretenimiento, por formas. Entonces, yo creo uh -huh. que lo que tenemos es que comenzar a hacer formas que se acerquen más al al gusto popular porque nosotros lo estamos excluyendo sistemáticamente. O sea, nosotros decimos son brutos, son animales, no pueden entrar aquí. Les gusta Tinelli y Tinelli está feliz que se los tejemos solos a ellos. Entonces nos toca de, comenzar a producir desde las estéticas populares, que es difícil, no, no es fácil, porque es lo que, pero es lo que ha hecho Chávez, Uribe o, o, o Correa, que es que le han metido pueblo a la política, y al meterle pueblo a la política se vuelven invencibles. Entonces Creo que en comunicación nos falta meterle más de estas estéticas populares, si no pasa un poquito el fenómeno que pasa un poco en Argentina con la cumbia villera, que a ellos ya no les interesa ser integrados, sino que uh -huh. desde el margen se vuelven famosos, uh -huh. quieren ser marginales, no quieren meterse para nada en el centro. Yo no sé tendría que recuperar ese tipo de estéticas para la comunicación pública, porque es la única forma de incluir vía estética, vía formal a la ciudadanía. En otros vía contenidos es muy difícil de incluir porque la gente no tiene, no tiene unos saberes distintos, ¿no? Ahora, ¿es una obligación entonces por parte de quienes están a cargo de la conducción, de por lo menos los medios este, públicos, de incorporar esas otras estéticas que han sido borradas, del por lo menos, de los formatos que proyectan algunos medios? Claro, yo creo que en el caso argentino hay todos eso dos ejemplos o tres que son brillantes el, el, hace tiempo subo el canal Ciudad Abierta cuando uh -huh. cuando estaba Ibarra de alcalde de intendente y sí. ese primer experimento de las dos primeras gestiones de, de Ciudad Abierta intentó contrar otra audiovisualidad de Buenos Aires uh -huh. ahora Canal Encuentro uno se imaginaba que iba a ser otro bodegón de televisión educativa y ha resultado una cosa bastante estimulante por lo menos el tipo de programación el tipo de, de contenidos que presenta y los formatos que usa uh -huh. y eh, la cuestión de que el gobierno argentino ha retomado el fútbol como estética popular para conectarse me parece que también es buenísimo pero obviamente los usos son un poco raros del asunto pero en uh -huh. comienzo creo yo sí creo que la que, que, que, que, que la comunicación pública tiene que volver a buscar conectarse un poco más con la ciudadanía y una pregunta que bueno probablemente no tenga respuesta pero que siempre es provocante entre los tiempos largos de la cultura y los cortos de la política quién triunfa no en este momento está triunfando la, el matrimonio política medio o sea yo uno de los libros que tenemos ahí disponibles en la página web que se pueden bajar es, se llama los telepresidentes y es como hoy en día se gobierna más para la, la plataforma mediática que para y sobre todo para la televisión que para la ...que para la sociedad, para la democracia... ...para los proyectos estructurales de sociedad... ...yo creo que triunfó el tiempo corto de Zapping, de Fragmento... Uh -huh. eh, ...cuando uno mira Chávez y Uribe... ...llevan en promedio en sus años de gobierno... ...Uribe ocho años y, Uribe, y Chávez once... ...en promedio noventa minutos diarios en pantalla... ...en directo de televisión... ...esto es una cosa muy loca... ...noventa minutos diarios... ...más que un partido de fútbol diario en televisión... ...y entonces todo el mundo dice... ...pero nadie los ve... Nadie los oye, es verdad, nadie los ve y los oye, pero es un signo de decir cómo están gobernando en público. O sea, están usando la pantalla televisiva como como escenario de gobierno y eso, pues, digamos que de alguna forma es terrible para la para la ciudadanía, porque nadie sabe qué dijeron, pero todo el mundo siente que el presidente está ahí en televisión gobernando. Entonces, yo creo que ganó el tiempo corto, el tiempo del inmediatismo, lo que llamaríamos micropolítica, con un buen concepto que leí en Argentina también de Cristina Fernández, pero que se aplica a cualquier presidente hoy en día en América Latina, y es que son los presidentes de las pequeñas cosas. La inauguración de la vereda, la inauguración del dispensario, la inauguración de una escuelita, pero no de los grandes proyectos. Los grandes proyectos los dicen, pero nunca los hacen, nunca los cumplen. Solamente inauguran pequeñas cosas. Entonces son presidentes de las pequeñas cosas. Y obviamente la televisión es el reino de las pequeñas cosas. En televisión uno no puede hablar de un gran proyecto universal porque no se, se confunde. En cambio, hablar de las pequeñas cosas... ...sí sirve para la pantalla televisiva... ...y lo de internet pues está creando una nueva agenda... ...pero no es tan amplia como todos quisiéramos. Uh -huh. Ya, nos quedamos con más... ...dudas e incertidumbres que cuando comenzamos... ...para pensar a la nación de, de todas maneras. <risa> no, yo creo que las incertidumbres... ...siguen siendo, pero lo bueno es que... ...lo que a mí me parece que planteamos nosotros es que... ...lo planteaban también ustedes al comienzo... ...ya hay que dejar de pensar... ...la nación en términos del bicentenario... Uh -huh. ...de la historia, del mapa... ...de la bandera, de la lengua... Ya hay que comenzar a pensarlo en las pequeñas cosas que le dan sentido a la gente. Uh -huh. Entonces, ahí aparecen cosas súper interesantes. La argentinidad está pasando por unos lados distintos a eso, que son las pequeñas cosas que si uno, uno sí encuentra vitales en la gente. O sea, uno cuando habla con ustedes encuentra, por ejemplo, que hay una gran capacidad de invención de proyectos que se gozan la vida conversando que el mate te puede entrar a ser parte de eso, que el mal ve entrar a ser parte de la argentinidad o sea, como unas pequeñas cosas que son más significativas para sobrevivir en este mundo con sentido porque lo otro que pasa es que la nación como decía Laclau en otras cosas decía, es un significante sin sentido, uh -huh. o sea, ya que es la argentinidad entonces llega Kirchner y la reinventa uh -huh. es increíble ¿O qué es la colombianidad Llega a Uribe y se la inventa bajo el concepto de patria y nos mete en un cuento que es poco raro, ¿no? Ahora, si yo quiero ser presidente, una última pregunta. Eh, ¿Puedo glorificar cierto pasado, inventarlo y tener éxito, o directamente tengo que eh, poner un programa de televisión al estilo de Tinelli? Yo creo que tendría que hacer las dos cosas. Tiene que colocar es un proyecto de futuro. Yo creo que la gente sí. no quiere ver proyectos de pasado, sino proyectos de futuro. Y para ese proyecto de futuro la televisión es, es perfecta para contarla. Uh -huh. Entonces lo que lo que es, es complicado es que, por ejemplo, en el caso venezolano frente al proyecto de futuro que plantea Chávez, que es un país donde el petróleo le pertenece a todos los venezolanos y él lo actúa como el el, el ejemplo de cómo el, el Estado venezolano puede posibilitar que un ciudadano común y corriente llegue a ser presidente o en el caso colombiano de un país sin las FARC y como un, un pinquero Uh -huh. gamonal de pueblo puede ser presidente o en el caso ecuatoriano un migrante ilustrado llega a salvar la autoestima ecuatoriana o el brasileño un sindicalista o un indígena en Bolivia eso toca comunicarlo y él se comunica muy bien que fue nuestro último digamos propuesta ese análisis, hipótesis que estos presidentes comunican mejor en el formato de telenovela que en el formato de la política argumentativa. Ellos lo que hacen en una telenovela de amor es hombre puro salva a mujer equivocada del pueblo y el pueblo agradece que la amen tanto como la aman Uribe, Correa, Chávez y todos estos presidentes. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es perfectamente un proyecto de futuro con una hipótesis dramática en formato telenovela para contar un melodrama y cada uno con su especificidad. Chávez es la, la melodrama comedia, Uribe es el melodrama <risa> trágico, Chávez es... Eh, del melodrama épico y así vamos encontrando diferentes fórmulas para llegar. Y Cristina, ¿qué, qué melodrama tiene? Yo lo veía como el melodrama fashion, pero no sé, es un poco, tal vez es un poco atrevido opinando desde lejos. Bien, muchas gracias, Omar Ahora bueno, vamos a pasar. Bien, muchas gracias por, por este contacto con la radio de La Habana quien era Omar Rincón, eh, docente e investigador de, la, de las universidades de los Andes y Javeriana de Colombia, además de dar clases en infinidad de casas de altos estudios de América Latina. Vamos a recordar el sitio donde puede bajarse este material, entre otros, eh, producidos con este, sello de dominio público, pueden bajarse gratuitamente desde Internet, eh, de la Fundación Federico Weber, Friedrich Weber, que es www.c la letra 3 f e s.net, wwwc3fes.net. El texto sobre el cual estuvimos hablando recién es entre saberes desechables y saberes indispensables, agendas de país desde la comunicación.